Plantita probó la p i e d r a y su poder e i n v i s i b i l i d a d mejoró mucho. Desde convertirse en planta, también Luna y Plantita son mejores amigas. Por eso lo investigaron juntas. Pero lo que más les importaba era saber de dónde venía esa p i e d r a Para saber de qué lugar n o venía el mensaje, me prendía de la Luna o de otro planeta.